Las aromáticas son un grupo de plantas que normalmente son conocidas por su uso ornamental y fines decorativos, ya que poseen una apariencia muy bonita y un aroma ligero e intenso, agradable al olfato. Entre ellas tenemos la lavanda, la menta, la caléndula, dahlias, el romero, manzanilla, tomillo, etcétera. Hoy en día se conocen que existe aproximadamente 5.000 especies de aromáticas. Las aromáticas pueden ser hierbas como la albahaca, el eneldo, alelís, lavanda, manzanilla, melisa, menta, orégano, perejil, entre otras. Pueden ser arbustos como el calicanto, durillo, laurel, este el más conocido, romero, rosas, etcétera También pueden ser trepadoras como los caracolillos, la glicinia, jazmines, madre selva, entre otras más. También existen árboles que son aromáticos, como la acacia, eucalipto, níspero, entre otros. También están las coníferas, como el pino, ciprés, tilo, tuya, etcétera, o las bulbosas, como la azucena, el jacinto, los lirios, el narciso, entre otras más. Las aromáticas se pueden clasificar conforme a su ciclo de vida primero tenemos las anuales que éstas duran un año o una temporada entera como el ce cebo el cebollino la albahaca y el eneldo también tenemos después las binas anuales estas duran dos años o dos temporadas como el perejil y por último las perenes las perenes duran varios años y temporadas como el orégano y la menta, la lavanda, el romero, entre otras. Las plantas aromáticas tienen ciertas particularidades y características para su producción y crecimiento, ya que no todas van a crecer en cualquier lugar y van a requerir lo mismo para un buen desarrollo. Las razones tienen que ver con sus necesidades vitales, como la cantidad de agua que requieren, ya que algunas quieren más que requieren más que otras, también la necesidad de luz solar ya que algunas necesitan estar expuestas a los rayos del sol más que otras. Otra razón es la resistencia a los climas y las temperaturas, ya que unas toleran más el frío, las heladas o los vientos que otras. Otro factor es el suelo y la superficie en la que viven. Algunas aromáticas necesitan más volumen de suelo, más drenaje, más humedad, más espacio que otras plantas. Otra razón más, es que no todas las plantas van a crecer en la misma manera en interior y o exterior. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Ya que si bien, normalmente todas las plantas son de la naturaleza, a veces, algunas nos gusta tenerlas en macetas dentro del hogar. Ya que dependiendo de sus necesidades vitales, se van a poder tener dentro o fuera. Pero ojo, no todas aceptan estos cambios de lugar. Algunas aromáticas que se pueden tener en el interior son la albahaca, ya que es poco resistente a las heladas y requiere una sin sombra El cilantro, que tiene cuidados similares al de la albahaca. La hierbabuena, que esta necesita bastante volumen del suelo. Por lo tanto, una maceta grande. <ríe> y los lugares soleados. El cebollino que cebollino le gusta el sol directo y ríos constantes, sin excesos ni saturación. El perejil, que también tiene cuidados similares al cilantro o la albahaca. La menta, que tiene cuidados similares a la hierbabuena, ya que son plantas más o menos parecidas, y entre otras más. Por otro lado, tenemos las plantas que no toleran el interior, como lo son el tomillo, que es resistente al frío, le gusta la luz solar directa y los riegos medios. Además, es más resistente en el suelo que en las macetas. La salvia, que le gustan los ambientes secos, que prefiere el suelo también más que las macetas. Muy resistente al frío, prefiere la luz solar directa y riegos moderadamente bajos. La ruda, que le gustan los suelos secos, también la luz directa y le gustan los riegos medios. Aunque también es más viva en climas templados y fríos. O el romero, que requiere mucha luz solar, aguanta el frío y le gustan los riegos moderadamente medios. El orégano, que también le gusta la luz solar directa, no requiere tanto riego, pero en verano sí los prefiere. Entre otras plantas más... Otro dato a tener en cuenta con respecto a la vitalidad de las plantas es que no es bueno plantar juntas plantas perenes y anuales, ya que por la diferencia del ciclo de vida requerirán trabajos diferentes, por lo que es mejor agruparlas según su clasificación de temporada. Si bien hay distintas plantas que son normales en la zona, las cuales crecen en los campos o lugares amplios y perduran, es porque ya están adaptadas y tienen sus ciertos requerimientos, pero no por ello son menos importantes. En cambio, las más comunes y conocidas, no autóctonas de la zona, no las solemos ver cotidianamente cuando viajamos al borde de las banquinas o en los campos creyendo como una hierba común. Ya sabemos muchas de las características de las plantas aromáticas y sabemos que, los usos que tienen que son para decoración o para simplemente ornamentar. Pero, ¿qué otros usos y propiedades tienen las plantas aromáticas? Las plantas aromáticas, como ya sabemos, son muy conocidas por su belleza y su fragancia. Por eso es que son muy usadas para lo que ya nombramos decoración y ambientadores. Pero no solo sirven para eso. Estas están compuestas por aceites esenciales aromáticos obtenidos de toda la planta. Los cuales son muy beneficiosos para la salud humana, por eso es que además de ser usadas para simplemente decoración, hay otros usos que les podemos dar, como los culinarios o en infusiones. Uno de los usos que mucha gente puede conocer, ya que se pueden usar para la preparación de alimentos y en preparación de té, para brindar colores, aromas y sabores especiales a las comidas y bebidas que consumimos. Otro uso son los medicinales, que vienen en forma de remedios o medicamentos, que están hechos por estas mismas, ya que dependiendo de sus propiedades, tienen muchas vitaminas y minerales que ayudan a muchos problemas del organismo. En cosméticos o productos de belleza, debido a sus grandes beneficios para la piel, hay productos como champú, tinturas, maquillaje, cremas corporales, que están hechos de aromáticas o el otro uso muy común para estas plantas que son los aceites esenciales los aceites esenciales son los son los que están extraídos de la absoluta totalidad de las plantas y tienen infinidades de usos como lo son la aplicación sobre la piel también se puede mezclar con otros productos se puede usar como perfume se puede usar para cocinar etcétera sabiendo los usos de las plantas aromáticas. Ahora, ¿cuáles son sus propiedades y beneficios? Aquí les nombraré algunas aromáticas y sus propiedades más comunes y más especiales. Empezando por la albahaca. Esta planta es muy famosa en ensaladas y para hacer salsas. Esta es muy buena para la digestión y para los riñones, para prevenir convulsiones y el asma. Además, es un estimulante para el sistema inmunológico, y tiene propiedades antiinflamatorias, además, es muy buen antioxidante. Luego tenemos la caléndula, que tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y de regeneración celular. Esta bella flor es muy buena para la piel, la cual tonifica, suaviza e hidrata ayudando a la batalla contra los callos, verrugas, acné y piel grasa. Otra planta es la lavanda, esta planta es muy conocida por su delicioso aroma, es un increíble relajante natural por lo que reduce el estrés, la ansiedad, el insomnio y la hipertensión. Es un excelente ticoceptivo y antifúngico, además es muy bueno para la piel, como hidratante y restaurador celular, además se puede usar para combatir los piojos. Seguimos con la menta, esta bella hierba es Tiene unas fuertes propiedades digestivas, ya que es un muy fuerte tónico, ayudando en la gastritis y gases, por sus propiedades carminativas y el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. Es muy buen estimulante. Tenemos al orégano, que esta especie es muy conocida y requerida en las cocinas de todos y todas. El orégano tiene fuertes propiedades antiinflamatorias y espamódicas, ayudando a combatir problemas y molestias en las vías respiratorias. Como catarro bronquitis, tos seca, dolores de garganta, etcétera Seguimos con el romero. El romero tiene propiedades digestivas y hepáticas. O sea, que ayuda a la función del hígado. También ayuda a la secreción biliar, partes muy importantes en el sistema digestivo. Y por último, el tomillo. Este estimula la circulación capilar. Estimula el apetito seguido de una buena digestión, protege la garganta de infecciones de vías respiratorias y además colabora mucho en el sueño, haciendo que éste sea más adecuado, relajante y bonito. Ya mencionamos a muchas de las plantas aromáticas más comunes y conocidas por todos y todas. Pero ahora, ¿Sabías que en nuestra zona también hay plantas aromáticas? Es por eso que ahora, mencionaremos las características, usos y propiedades de las plantas autóctonas de nuestra zona. Comenzamos por el botón de oro. El botón de oro, o también llamado melosa o melosilla, es una hierba perene de entre 30 a 80 centímetros, con tallos largos y en el extremo tiene unas flores amarillas. Esta planta tiene usos medicinales y ornamentales, Fuerte concentración de proteínas Por lo que se las utiliza para alimentar bovinos Y no tiene problemas con los suelos o las zonas Por lo que puede crecer y adaptarse sin problema Además que ayuda a restaurar el suelo Y sirve como repelente para varias hormigas Otra planta es el calafate Este es un arbusto perenne muy ramoso y espinoso De aproximadamente 1,5 metros de altura Y con frutos globosos negro azulados Tiene usos comestibles, ornamentales, usos en cosméticos y para leña. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacteriales, antioxidantes, bueno para la digestión, con muchas vitaminas, antidiarréico y buen cicatrizante. Seguimos con el Charcao, o también llamado moro Romerillo o Matamora. Es un arbusto perene parecido al botón de oro pero este es más grande y sus flores amarillas más pequeñas. Tiene usos medicinales, un fuerte aroma, es buena forrajera y es una planta que coloniza, se adapta y vive tranquila en suelos deteriorados. El sangre o también llamada hierba de guanaco, tuna o siempre verde es una hierba anual voluminosa y pequeña. Llega a medir entre 20 y 30 centímetros de alto. Tiene muchas espinas y posee unas flores grandes, acampanadas y de color rosa o blanco. Esta aromática tiene usos medicinales por sus propiedades antiinflamatorias y comestibles. Proseguimos con el Colapiche. Es un arbusto perenne de entre 50 y 80 centímetros de altura con ramas largas cubiertas de flores y ramas pequeñas con flores más chicas. Vive en terrenos áridos, arenosos y rocosos. Más que nada tiene usos ornamentales, pero ¿sabías que los nativos de la zona lo utilizaban para hacer peines? El mamuel choiqué. Es un arbusto perenne de 0,30 a 1,5 metros de altura. Leñoso, erecto y espinoso. Las flores, muy bellas, son de color amarillo y crecen en racimos a los extremos de las pequeñas ramas o de algunas espinas. Porque, ojo, tiene muchas espinas. Es una planta que se usa para leña. El molle es un arbusto perenne de aproximadamente 1,5 metros de alto, el cual se encuentra disperso por toda la Patagonia. Tiene abundantes ramas y espinas, con un aceite esencial muy fuerte y agradable al olfato. Sus flores amarillas aparecen en racismo y tienen un fruto globoso de color violeta. Tiene usos medicinales para realizar tinturas, es comestible y sus ramas sirven para hacer leña. El kilimbay es o también conocido como Mataquerosén o Kilenbai, es un arbusto perenne de forma redondeada, de entre 0,5 a 1,5 metros de alto. Tiene tallitos largos, finos y espinosos. Posee flores amarillo-anaranjadas, muy vistosas con pétalos puntiagudos. Posee un fruto que florece en verano, estos son largos y de aspecto velludo. Prefiere los suelos blandos y arcillosos. Tiene usos medicinales y ornamentales. Y finalizamos esta lista con el Shaoxin, también llamado Shaoxin, Coralillo, Matamora y o Yaoyin. Es un arbusto perene de aproximadamente 1,5 metros de altura con ramas rectas y flexibles, constituido por espinas. Tiene hojas solitarias Y el fruto es una valla carnosa, de aspecto globoso, de color roja o anaranjada, con varias semillas, muchas semillas, muy forrajera y leñatera. También se puede consumir y es buena para tinturas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Pudimos conocer las clasificación, uso, propiedades, el cultivo de las plantas aromáticas más comunes y de las Autóctonas de la zona En el próximo programa Hablaremos De otra de las funciones naturales Que tienen las aromáticas En este caso, como repelente Sí, como repelente Así que, si te interesa Seguir conociendo sobre las plantas Aromáticas Te invito a que nos escuches En el próximo programa Acá En Radio Refugio Nos vemos en el próximo programa de Aromatizando el Conocimiento Que tengan muy bellas semanas